Hola, Mohamed. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Jordi, desde aquí, Verga. Y, bueno... Ah, vamos a intentar hacer una entrevista contigo. Sí. Porque vale. bueno, aquí ha llegado un poco todo lo que está pasando por, por tu tierra, pero bastante, sí, vale. bastante desinformado, ¿no? Y creíamos... Sí, que, bueno, y creemos que Poder hablar contigo es una oportunidad para que las cosas estén bastante más claras y más directas. ¿De acuerdo? Sí. La primera pregunta, ¿por qué se hace el campamento de Alayún? ¿Cómo funcionaba sí. y cómo se organizaron para tirarla adelante, el campamento? El primero hace el campamento un poco familias van a un sitio y y, y, y vienen los rondaron los rondaron y dicen que no pueden estar aquí pero solo pocas uh, jaimas y pocas familias y después cuando cuando decía estos rondaron se van a otro sitio sí. solo sólo un pocos pocas jaimamas Y después uh, lo sabe la gente en, en la IUN, poco a poco sabe la gente en la IUN y, y, y dicen que hay unos jaimas que están afuera que que quieren que hace el país con ellos bien y porque tienen hijos que no trabajan y tienen uh, uh, mujeres que no tienen nombres porque son están muertos o algo y quieren uh, ayudarlos, eh no quieren trabajar, uh, la persona quiere un poco de tierra para hacer a casa porque hay jóvenes que viven con uh, sus familias y están casados y no trabajan. Y bueno, y después que uh, cada familia sabe esto y se va al almohar poco a poco hasta hay mucha gente en campamento. Eh y después que eh, nos dejan el primero que salen gente para van al campamento, pero después que sabe unos países y ayudarlos hasta hasta salen a, al campamento y después ya son de de un semana y hasta está, está cumplido de gente de de familias árabes pero hay un. Eh, bueno después que vienen uh, las personas de del país hablan con ellos y todo para quieren que que si van a launa para hacer hacer lo que quieren pero solo ventila como siempre sabes eh bueno y, de, y después que que hay cuando hay mucha gente todo que no quieren que los marroquines que entran. Y, y, y hacen, los jóvenes, uh, hacen on, los jóvenes que hacen policía en el centro de, del campamento y afuera del campamento para no entrar personas. Y hay como afuera del Mujayam, hay afuera del campamento, hay personas como a cada sitio de, de 50 metros hay 3 personas o 4 personas. Sí. hay tres personas cuatro y, y hay o, uno centro que ca, caminas para no hacer no hace a alguien uh, problema y, y, y si se si encuentran alguien hace esto hacerlo afuera llegarlo a hacerlo afuera o hacerlo afuera y hay coches que por, por la noche hay coches que caminan por todo el campamento para no entrar unos uno que, que quieren uh, que quieren hacer algo mal y bueno y después hay y, y todos estos jóvenes que trabajan gratis trabajan gratis y dan dan todo todo muy bien Vale. Ayudar a ayudar a la gente que vienen, que están en el campamento, si necesitan algo, si necesitan agua, o que necesitan, van a, a dejarlos. Y todo eso hacen los jóvenes muy bien. Y esto para, para saber también los marroquines que que los saharauines pueden hacer todo solos, sí. vale sin, sin, sin ellos. ¿Tú, Mohamed, ¿Sí? tú estuviste en el campamento alguna vez? Ya, voy tres veces y una noche duermo ahí. Uh -huh. ¿Tuviste algún problema sí. tú? No. Bueno, cuando entro, porque en campamento solo puedes entrar en una puerta. En el campamento y, y vienen personas que del de, campamento que como policía sí. y, eh, y hablar contigo y no pasa nada, es saharaui, gracias Vale, entonces era un campamento de, de protesta que en sí. este campamento se pedía trabajo sí. para la gente y casas y una vida mejor para los saharauis es lo que se pedía en, sí. en este campamento eh, es... Una vida más importante ...más mejor por los saharauines. De acuerdo. ¿Y qué pasó el día 8 de noviembre? Pasa... ...que... ...que... ...la gente en el campamento está muy... ...muy...están normal... ...y viven normales, están muy tranquilos y todo... ...y afinar final ya no quieren... afinar final ya no quieren que... ...que dicen, pero solo quieren para... ...para vivir juntos y para y para vivir libre, ¿sabes? Y y para vivir libre y no tienen que no hay policía que no dice que no tienes que hacer esto para pegarlos para afín o o así afinar y quieren, no quieren salir de campamento, tienen vivir allí, ahí hasta, ¿sabes? Hay mucha gente en campamento eso que quieren Y hay personas pocas, quieren trabajar y quieren casas, y hay cada gente que quiere, ¿sabes? Eso. Y estos días, después del 8 de noviembre, ¿Sí? eh, cuando desalojaron el campamento, ah, ¿qué, ¿qué pasó sí, pero... en el campamento y qué pasó en Alayún? Ah, este día. ¿Tú qué, qué viste, qué has vivido estos días? En, en, en el mayú sí en hay una por la mañana que el, el, que el, familias que están en laú que tienen familias están el escapaamiento y saben que cuando entran el, los militares y, y los, los militares entran a, al acampamiento a las cuatro Entran a las 4 y, y, y que viene un viene una, un cócter que dice que, que el moja tiene gente que está el, el gente que está en el campamento tienen que extraler si no vamos a pegarlos y hacerlos fuera uh, fuerte y bueno y después se uh, hacen los jóvenes afuera cada cada persona hace con su mano hacen los manos a, a todo campamento paranoran y después hacen el hace el, el cúter hace gas y ahí tienen en militar tienen agua y hacen a, agua caliente a las personas y las mujeres claro están niedas y y, y, y y salen y corriendo. Y después, los jóvenes, guerra con las los militares. Y, y después, gente que por la mañana, el ayuno, por la mañana, y que, que no sabe nada, llaman a, a familias que tienen afuera y... y Todas las familias casi se van porque vienen por la noche a las 4 y van, a, no, no tienen no, no móviles ni nada y no hay cobertura en este sitio. Y escuchan que entran, entran en el campamento y dicen a los saharauis que hay en el campamento y están miedos de fa, su fa, sus familias que quieren salen para ver y no dejan. Y claro, después, que guerra con uh, la... Uh, dicen cosas del de policario, y tienen lebre, la yun, y Sahara, y dicen que y guerra con el policía que hay, y entran los jóvenes que están en campamentos, que no cogen el policía, sí. hacen guerra con uh, con el policía. Right. Y ¿Cómo? por la tarde, eh, por la tarde ya vienen muchas... No sé de dónde, pero viene es muchos militar a la IUN y dicen que encuentran en la calle y es igual las mujeres o los viejos o los los jóvenes y pigan eh, que encuentran en la calle y cuando ya no está alguien en la calle cogen que quieren y dicen que quieren y no está alguien afuera entran a, a la casa de los saharauñes. Y cuando entran a la casa, si los saharauis digan que, que hay en la casa, es igual, y cogen que ropa roban todo y cogen los jóvenes que hay en la casa. ¿Y los jóvenes los pegan y los sí, cierran bueno. también en no. prisiones o en comisarías...? Sí, no cogen en, vienen a, a, a, cuando cogen en la casa pigan y claro cogen no sé dónde y cuando las familias van a preguntar por sus hijos dicen que no, no están aquí cuando vienen y cogen a la casa cuánta gente hay desaparecida o muerta lo sabéis no, no, mucha gente que no encuentran sus hijos Y, y no encuentran sus hijos Y cuando van a, a preguntar al policía Dicen que no están Y no saben si están muertos o, o viven Y claro, si están viven, no viven normal Como si están muertos Tú has tenido problemas, tuvo algún amigo tuyo O alguien cercano a ti Bueno, a mí viene vienen a mi casa, pero gracias a Dios no me encuentran. Solo encuentran mi mi abuela y mi tía. Sí. Y y entran y no ven nada y salen. Pero a a mis a mis amigos hay unos que no no lo sé dónde están y hay unos digan Y, y uno que que, que estudian norte y viene para ahí con su, su familia y no hace, no hace nada sabes solo viene la, el primer día que viene la un sabes después de todo eso sabes y vienen a su su familia y pegan y coge coge. Mi amigo y, y, y pegarlo y cogen y después de un día dejarlo en, en la calle y se va a su casa y no hablar ni nada y cuando preguntan su, su familia y, pre, y, y pregunto yo no habla sabes y después el día que el día que viene cogen otra vez hasta uno no dejan Eh, imagina, imagina que solo uno Solo uno no hace nada Y hacen todo eso, a veces si uno se Se, se va al Mojayam o, o, o quiere O se va antes al Mojayam y, y ya lo saben que Si va, cogen seguro eh, Mohamed ¿cómo, ¿Sí? ¿Cómo está Tu gente, tú Ahora en Alayun Ahora Alayun es es no como antes, Laion como como está muerta porque todas todos varios cascos que están los saharawines, que hay militar y hay policía y la avenida Smara, el Laion es cumplido de militar y los policías caminar Y gente en la, en la avenida solo hay los marroquines Y los saharauines no hay casi en la calle ¿La gente sí. está en casa? y Ya, los saharauines, si, si no hay en el cárcel O no hay, en el, está con el policía, hay en sus casas O hay unos que salen al ayuno para no cogerlos ¿Escondidos? Sí Vale Otra cosa, sí. ¿cuál es la relación entre vosotros, los saharauis, y los marroquíes que viven allí? Hay, aquí hay, un, hay unos que no hablan con los saharauis ni nada, no hacen con ellos nada. Y hay unos que que, que trabajan con el país, con marruecos, son normales. ¿Puede haber buena relación entre saharauis y marroquís? No hay, no hay. No hay, no hay, vale. No va a esto. Yeah. ¿Y qué pueden hacer los otros países eh, en España, por ejemplo? ¿Qué puede hacer el polisario, la comunidad internacional? ¿Qué podemos hacer por vosotros actualmente? ¿Qué crees? El país, eh, los países pueden a mí se si pueden vienen para de todo que hay en la un y de las familias que, que están hasta un instant triste por sus hijos y por su, su país y por su tierra y hay muchas familias solo ahora quieren sus hijos sabes porque están tres no hacen no hacen le no nada hasta un están tres de algo y, y y ayer hacen que muchas familias vienen a un sitio acerca del policía y hacen una, una manifestación para los los uh, hijos y para el polisario pensa, tiene que pensar que hay los saharawines que esperan que ojalá entran. y que hay hay que hay saharawines en las ciudades de, de de de Sahara la gente quiere que el polisario entre, venga a la Diun a ayudar. Sí, claro. Es lo que quiere la gente. Eso que quiere. Porque estos incidentes se parece a la Intifada del 2005. Me parece que más mejor esto, porque alumnos que viven los Sahrawines Un mes pueden hacer todos solos y tienen lebre y viven juntos y cada familia y la otra y todos están contentos los jóvenes y, y los niños y y los viejos y todo y los viejos no quieren salen eh, que acá eh, que acaban estos días y, y eh, me parece que más mejor y, y más más bueno y y, y muy bueno porque que pasa en el mukay de verdad hay unidad entre los saharauis de Alayún. Sí, sí, está, están juntos en, uh, en el campamento y, y, y, y cuando caminas en el Mujayam, en el campamento, las familias dicen dese, que entras para vivir el Tai o entras para comer u, y cada familia dicen que si necesitas algo para, para comer o para... Para igual sea, ¿sabes? Y, y las mujeres y las, y las viejas hacen, uh, hacen panuelos uh, de, de malza para los jóvenes, para el sol, y, que, y todos, son, un, un, una familia, todos son una familia, ¿sabes? Solidaridad. una familia. Sí, sí cada cada familia ayuda al otro cada persona ayuda al otro y todos son son personas y son son familia sabes muy bien sí. quieres decir alguna cosa más para la gente que te está escuchando para alberguedad ah, quiero decirles los que se si, si pueden uh, si, quién quién puede venir para de los saharauínes y son, son, son, son los saharauíes son, son muy buenos, ¿no?, como a los marroquíes, ¿sabes?, eso. Vale, pues, vale. eh, Mohamed, ¿sí?, la lucha sigue, Sahara, Jorra. Sí, claro, oh. Sahara, Jorra, Sahara, libre. Pues un abrazo muy sí, grande para. desde desde aquí, desde berga de Jordi y de Ana, que está a mi lado, y de sí, toda bien. la gente que está por aquí. Un abrazo y adelante con la lucha. Y gracias mucho. Saludos a todos. Adiós. Vale. Salud. Salud. Adiós.